Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. gabi te, te decía... ¿Me Sí, se había cortado, sí. Eh, gabi te decía sí, bueno, que... bueno, básicamente... Dale, dale. No, leerlo, pero obviamente como... La audiencia no. <risa> Lo que básicamente es, queremos eh, es dar a conocer nuestra disconformidad y sobre todo la falta de esperanza que estamos empezando a sentir porque vemos que todo se queda en un discurso, que todo se queda en una ley muerta que no se aplica, ¿sí? Mm -hmm. Y eso nos lleva a preguntarnos dónde está la voluntad de, de acelerar las cosas, ¿sí? La voluntad que cada funcionario debe tener para que la ley se lleve a la práctica ...y genere el resultado que se busca, ¿sí? Mm. Eh, esto ocurre en todo el país, me imagino... ...y aquí en la provincia de La Pampa particularmente también. Sí, pero bueno, eh, justamente estamos en una provincia... ...en la que eh, se ha escuchado que se jactan... ...de que por aquí está todo bien, ¿sí? Mm. Y muchas veces nosotras optamos por seguir... ...el camino políticamente correcto... ...de llevar una petición, pedidos de audiencia tanto, bueno, en todos los estratos estatales, y lo que seguimos viendo es la falta de respuesta, ¿sí? Eh, vemos que muchas veces cuando nos empezamos a organizar para realizar una marcha, es cuando nos llaman, ¿sí? Para darnos alguna suerte de respuesta que termina siendo como un freno a que nos manifestemos públicamente. Ah. Eh, ¿Eso es lo que le manifiestan funcionarios y funcionarias aquí en la provincia de La Pampa, tanto a nivel municipal como a, a, a nivel provincial? Es, vemos, ah. es lo que vemos, es lo que vemos. Es lo que vemos nosotras, sí. Eh, porque bueno, con, con el, la, el, el tiempo una termina dando cuen, una termina dándose cuenta de, de ciertas estrategias, estrategias políticas que, que vemos en las que terminamos cayendo, ¿sí? O sea, cuando vos tenés un grupo de militancia que te siguen y que a lo mejor eh, empezás a organizar un, una manifestación, un pedido grupal y ves que recién un día antes de que eso suceda, se comunican con vos, entonces empezás a darte cuenta de que al final las respuestas terminan siendo como estratégicas, ¿sí? Eh, Gaby, en... ¿Te, ¿te ¿explico lo que quiero decir? Sí, Daria, a ver. es como o sea, vos te organizás para para realizar una marcha, un reclamo y un día o dos días antes te llaman para darte una respuesta. Cuando antes vos estuviste mandando cartas, pidiendo audiencias y durante meses no te dieron ninguna respuesta. No te atendieron el teléfono, no contestaron mensajes, ¿sí? Entonces claro. vemos que son jugadas estratégicas. Claro, como que están midiendo permanentemente las acciones y que de las respuestas de, de, en las la que, claro, nos están midiendo constantemente para tenernos ahí trans. Uh -huh. ¿Qué organismos eh, o, o, o qué estamentos del Estado eh, iniciaron ya algún tipo de inclusión laboral para el colectivo o la comunidad trans? Bueno, desde ya lo que es a nivel nacional, sabemos que existe de público conocimiento, ya tenemos una ley nacional uh -huh. ¿sí? que está vigente, pero nosotras Hoy por hoy, en La Pampa, seguimos esperando que las sedes eh, de m, las instituciones nacionales comiencen a aplicar el, la ley sí y comiencen a um, generar el ingreso a través del cupo de las compañeras y de los compañeros trans. Uh -huh. ¿sí? A lo que es nivel provincial, existe una ley que se aprobó el 15 de abril de este año y que sigue sin reglamentar. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Por eso es que vamos a que falta voluntad política para que eh, no se quede eh, esto dilatado en el tiempo por la burocracia. ¿sí? ¿Y qué pasa con la comuna santa santarroseña, con la municipalidad? La municipalidad tiene una... La, tanto la municipalidad de Santa Rosa sí. como la, la de General Pico, constan con ordenanzas. Uh -huh. ¿sí? que Digamos que a la hora de ponerse en práctica, muchas veces... Eh, terminan siendo muy básicas porque en ocasiones anteriores sí a la hora de ponerse en práctica la ordenanza para el, eh, la inclusión del cupo laboral trans en santa Rosa terminó teniendo generando algunas inconformidades sí y se aceptó incluso desde parte de, por parte del, del municipio de santa Rosa que aún le falta mejorar a la um, resolución que existe sí uh -huh. sin embargo por ejemplo, cuando se, perdón cuando el gobernador anunció la propuesta, ¿sí?, de la ley provincial, él mismo expresó que anhelaba que todos los municipios de la provincia siguieran la misma línea. Bien. Cosa que no ha sucedido. Solamente Santa Rosa y General Pico, ¿sí?, se eh, han generado ordenanzas que apuntan a la inclusión laboral trans, mientras que todos los municipios del resto de la provincia hacen oídos sordos al reclamo de las compañeras. gabi pero ¿cuántas eh, eh, cuántas eh, compañeras o compañeros del colectivo trans o compañeres ingresaron desde que se sancionó esta normativa? Digo, porque, bueno, hay una ordenanza, pero ¿cuántas efectivamente pudieron ingresar a la planta de trabajadores de la comuna? Y nos, nos sobra una mano para contarlas. Tenemos una persona en pico que ingresó a un estamento nacional porque ha ingresado a la Universidad, la Universidad Nacional de Pampa, sí, ¿sí? Sí. con lo cual no es del estrato provincial ni municipal. Uh -huh. ¿sí? Y tenemos una sola persona en el municipio. Uh -huh. Si estamos acordes a los tiempos vigentes de estas nuevas normativas, uh -huh. no podemos irnos hacia atrás. Claro. ¿sí? Sí. Por ahí lo que da bronca a es que... Podemos encontrar... Podemos llegar a encontrar una dos personas más, sí, pero no no vienen al caso eh, a tenerlas en cuenta. A ver, no no podemos decir que ingresaron por esta ley de cupo laboral. Claro. Son personas que ya están desde antes, uh -huh. sí, eh, personas que ingresaron a lo mejor por la ordenanza de la Municipalidad de Santa Rosa, pero no ingresaron por la ley que se sancionó el 15 de abril de, de, de nivel provincial, ¿sí? Ni tampoco ingresaron por la ley nacional. Eh, por ahí, gabi lo que da bronca es que ha ingresado mucha gente eh, a trabajar, no solo a la Municipalidad de Santa Rosa, sino al Estado Provincial y a las distintas dependencias del Estado Nacional. Eh, eso también este molesta mucho, me imagino. Es que se ve... No, nosotros nosotros lo que no... ¿Cómo decirlo? No no puede molestarnos el, el, el derecho al trabajo ajeno. ¿sí? Lo que nos molesta es la falta... De nuestro derecho, porque no. eso evidencia que nosotras no estamos teniendo la misma igualdad de condiciones claro. mm. en, sí, en sí la lógica es darse cuenta de que si tuvo que surgir una ley que amparara el derecho del de trabajo al colectivo trans es porque eso deja en evidencia la falta de igualdad mm, clarito y eh, siguegue eh, exigiendo eh, la ley eh, experiencia laboral para el ingreso La diferencia con el colectivo es que el requerimiento de la experiencia laboral tanto como de la experiencia educativa no tiene que ser un freno a la hora de que pueda ingresar una compañera ah. si ¿sí? ah. lo que se ha optado es que esto no sea un freno para que ingrese ¿sí? claro. pero que sí se que, que obviamente acompañando ese ingreso, se le brinden herramientas para que se pueda capacitar y claro. ¿sí? mm. tenemos que entender que estamos hablando de una población que ha que ni siquiera en, en la mayoría de los casos ha podido tener la posibilidad de estudiar sí. Mm. ¿sí? Sí, sí. por eso sería las realidades sí. son completamente diferentes sí y, y, e incluso inimaginables para el común de, de las personas Porque no estamos en la misma situación. Vos te encontrás con chicas que, solo por ser quien son, porque ese es el tema acá, de solo por ser quien sos, te echan de tu casa, sí. te dan una paliza eh, en la facultad, en el secundario, ¿sí? Entonces, eso es lo que incluso muchas veces la segrega de seguir estudiando. Claro, yo, sí. yo misma he tenido profesores que no me han querido tratar, no me han querido llamar por mi nombre autopercibido. Y no estamos hablando de hace muchos años, sino de ahora, de, de hace no, poco tiempo. Estamos, y estamos, no, y te no, digo que estamos no. hablando de facultades nacionales. Claro. Sí. Sí, sí. Este, entonces yo en su momento cuando cuando estudiaba en la Facultad Nacional de la Pampa tuve esos choques. Sí también lo tuve en la facultad de Córdoba. Entonces, eh es es difícil a veces, ¿sí? Eh la gente no no no no toma conciencia, por ahí pregunta eh o siente como que estamos pidiendo que se nos regale algo. Estamos pidiendo el, el mismo derecho que ten, que tienen todos y cada uno de ustedes a poder trabajar, ¿sí? Muchas, muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué no prueban en el área privada? El área privada te cierra las puertas constantemente. ¿sí? Yo pregunto, no yo te, te pregunto a vos y a todas las personas que están escuchando. ¿sí? ¿Cuántas personas trans ven ustedes mismos trabajando en lugares públicos o privados? Ninguna. No. ¿Cuántas vieron hoy, Ninguna. ayer, la semana pasada, en el mes? Me atrevo a decir que la mayoría de las personas van a responder que no vieron a ninguna, ni atrás del mostrador de una tienda, ni en la recepción de una entidad pública. La realidad es innegable. Es ínfimo el número de personas que tienen un empleo digno. Y encima la ley no se cumple, está aprobada. Y encima la ley sí. está falta de voluntad política para que termine generando una realidad diferente. Gabi, no sé Una se, realidad sí. más equitativa. No sé si quedó algo que nos quieras comentar decir agregar, si no gracias eh, por estos minutos con Kermés. Gracias a ustedes chicos por el lugar y por escucharnos. Mm. Lo único que pedimos es inclusión laboral ahora sin demora por las que vienen, por las que estamos y por las que se fueron sin haber tenido derecho a un trabajo digno. Que tenga buen día Gabi. Igualmente. Gracias a todos.